En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos en este jueves 1 de junio. Hoy vamos a tener cielos despejados por la mañana, nubosos por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 17 con 4 grados de temperatura el mes de mayo lo terminamos con dos eh, decepciones no pudo ser la empresa ilícita Pele de space aplazó la misión espacial del miura 1 y las guerreras de la TIC go Mano perdieron la final junio Lo vamos a comenzar esperando a esa toma de posesión de la nueva corporación municipal que estará gobernada por el bloque de la derecha, PP y Vox. El aumento de la participación, sobre todo en el Camp delche, en estas elecciones, fue clave para el cambio en Elche, lo que pone de manifiesto el malestar de los vecinos por las macroplantas solares y el recorte del trasvase Tajo Segura. El Ministerio ha esperado a que pasen las elecciones para anunciar Un nuevo trasvase de este mes de 27 hectómetros cúbicos al estar en nivel 2 los embalses de cabecera del Tajo. LED Space pospuso el lanzamiento de su Miura-1 por ráfagas de viento en altura, lo que supone que hay que esperar a escoger el día preciso para que la misión del vuelo espacial del primer cohete privado europeo y fabricado en el Che tenga éxito. La Policía Nacional ha detenido al autor del apuñalamiento de un hombre de 68 años en Urbanova. La víctima se encuentra en la UCI del Hospital de Alicante con pronóstico reservado y el agresor de 41 años a la espera de pasar a disposición judicial. El presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Londo, Vicente Sansano, ha renunciado a su cargo. Asegura que por motivos personales, mientras que la Asociación Bolén Palmeral presenta hoy su proyecto de charcha verde y azul para el palmeral ilicitano. Las guerreras del club balonmano de Latic Go... No consiguieron ganar la final, se quedaron subcampeonas de la Liga Española. Y el Elche Club de Fútbol prepara el último partido de la temporada este domingo a las 9 de la noche frente al Cádiz. Sergio Mantecón ha dejado claro que el grupo de los 17 jugadores será clave para lograr el retorno a la división de honor. Gumbau no será renovado y Josan, de momento no acepta las condiciones del club para continuar. Informativos en Teleelch, Radio Marca. En Teleelch, Radio Marca, elecciones locales. Pues ayer, aquí en La Glorieta, con los periodistas Félix Aria, Sacramento Alvear y Pedro Soriano... ...estuvimos analizando cómo hemos votado en estas elecciones... ...y uno de los datos más destacados... ...ha sido el incremento de la participación... ...que ha dado al bloque de la derecha... ...el gobierno de la ciudad, Feliz Arias. Dicen, yo creo que la primera cuestión importante... ...es que la participación fue clave... ...esa subida de la participación... ...sobre todo en determinadas zonas... ...fue muy importante... ...porque el número de votos... Eh, ...el Partido Socialista subió... ...el número de votos, Compromís no bajó mucho pero si analizamos el conjunto y cómo especialmente subió la participación en algunas zonas, pues en sobre todo en pedanías, o sea, en el norte de la ciudad, en, en esas pedanías del norte, vemos cómo eso seguramente fue determinante para esa gran subida. En el Camp de Elche, el Partido Popular arrasó y Vox también creció en pedanías como La Hoya, Torrellano y Balsares. Sacramento Alvear piensa de una forma distinta... ...a lo de la ciudad claramente... ...y no solamente por el tema del agua... ...sino también por la preocupación enorme... ...que hay con las plantas solares... ...que nadie ha dado una respuesta clara... ...y contundente a ese tema... ...y también sobre las políticas agrarias... ...incluidas las europeas... ...que prevén... ...que bueno, nuestro campo... ...se va a quedar más o menos debilitado. Vox también creció... ...más que el Partido Popular... ...en algunas zonas de Carrús... ...como en las inmediaciones... ...de la Plaza de las Chimeneas... ...mientras que el PP controló el voto en Porfirio Pascual. Los populares frenaron la subida de Vox en la zona centro de la ciudad y se quedaron con los votos de Ciudadanos en zonas con dominio naranja, como los alrededores del Estadio Martínez Valero, Trabalón, Ciudad Deportiva o el Sector Quinto en el Corte Inglés. Y el Partido Socialista, con la lista más votada, se hizo fuerte en la zona de la Avenida de Novelda, Barrio San Antón, Palmerales y El Raval. Mientras que Compromís mantuvo sus 6.000 votos, Podemos perdió la mitad y Ciudadanos se quedó pues, al borde de la extinción. Para Pedro Soriano, el discurso de la izquierda de una ciudad sostenible, inclusiva y verde no ha calado en la ciudadanía. Eso. ...y hay gente que dice, bueno, ¿y tú dónde vas? Otra cosa es que tú digas, voy a tonalizar ...vale, pues eso entiendo... ...el que le guste te apoyará... ...y el que no le guste no te apoyará... ...tienes que explicarlo bien, que vale. no voy a tonalizar ...por esto, por esto y por esto y por lo demás ya ...y ahí han fallado mucho en esa comunicación... ...esos tres partidos que me he referido... ...porque lo han tenido todo y Podemos... ...seguirá, seguirá, lo vamos a ver... En cuanto al futuro político del alcalde socialista en funciones, Carlos González, los periodistas consideran que su partido le dará una salida honrosa, quizás acabará en la diputación, se le apartará para dar una oportunidad al próximo candidato socialista a la alcaldía. Por Alejandro los... Soler, yo creo, en su cabeza tiene la estrategia de ir pre no preparando sé. desde ya en la oposición al próximo candidato del Partido Socialista uh -huh. en Elche, y ese no será Carlos González. Por lo tanto, a Carlos González se le va a poner en un puesto que no incomode claro. y se formará al quien sea eh, el esto próximo. Es, ya, esto candidato es lo que. Pues uno de los casos más llamativos se da en Carrus este, en el entorno de Porfirio Pascual, una zona tradicionalmente de voto socialista que el domingo sufrió una bajada cercana al 14%, que contrasta con la subida del 30% del Partido Popular. Ayer estuvimos allí para conocer por qué han votado así estos vecinos. Marga García nos cuenta. Muy buenos días, Marga Buenos días, Ros. el análisis de los resultados electorales a nivel local ha dejado un hecho destacado, la bajada de votos del Partido Socialista en el Distrito 3, en Carrus Este, concretamente en la zona de Porfirio Pascual. Aquí los socialistas han perdido un 14% respecto a 2019, mientras que el Partido Popular subió cerca del 30%. También ha disminuido el apoyo, aunque en mucha menor medida, a Compromís y Unidas Podemos, mientras que Vox ha subido algo más del 4% en comparación a hace cuatro años. Unos datos que, sin embargo, no los hemos visto reflejados en la opinión de la ciudadanía. Muchos vecinos ayer se mostraban sorprendidos por esa bajada de votos, teniendo en cuenta que fue el Partido Socialista quien se comprometió a la rehabilitación integral del barrio, pero también por tratarse de una zona que históricamente es de voto socialista. Otros apuntaron que puede deberse como castigo a la gestión a nivel nacional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. que Yo creo que no sé por qué no eso, porque la gente está contenta con el alcalde. Está contenta con el alcalde porque está, va a arreglar todo esto, todo el barrio, lo va a arreglar todo. Y el Partido Socialista, lo que es el barrio, lo que es el entorno, yo creo que la gente, pues descontentos como en todos los sitios, pero, pero yo creo que la gente estaba contenta con... ...el primer sorprendido he sido yo... ...a mí me ha sorprendido muchísimo... ...que un barrio que haya votado siempre socialismo... ...que haya un cambio de voto tan radical... ...a lo mejor ha sido por retrasarse tanto... ...yo qué sé, no sabemos qué puede haber ocurrido... ...pero la verdad es que... Eh, la, ...la mayoría del barrio estamos sorprendidos... ...es la verdad. Me sorprende pero... ...yo qué sé, qué te digo yo... La gente, aquí es raro, porque aquí sí que somos muy socialistas, pero no lo sé. Con los con lo, con arreglos que vamos a hacer, dicho que si no se pasa nada, que, que se va a hacer... ...y estamos contentos con el PSOE, quiere decir que habrá de esto la gente. Quizás sea por las eh, opiniones que tiene la gente sobre Pedro Sánchez, quizás pienso yo que será por eso. Tengo una ligera idea que puede ser que por las gestiones que está haciendo Pedro Sánchez... ...la gente esté confundida... ...y ha querido castigar al PSOE por eso... ...porque si no, no entiendo... ...y más aquí en el barrio que lo necesita desde hace mucho tiempo... ...y estamos deseando que lo hagan". Y en barrios como el del Corazón de Jesús... ...ha bajado el voto de compromiso un 7%... ...allí se creó Carril Bici y se quitó aparcamiento... ...aunque no en muchas plazas... ...salimos a la calle a preguntar... ...si la creación del Carril Bici... ...penalizó a compromiso en este barrio... ...Iciar Martínez... Estuvo allí. Muy buenos días, Iciar. Cuéntanos. Buenos días, Ros. Hemos ido a José María Buc, una de las calles donde en esta última legislatura se ha creado un carril bici. Y es que tras conocer los resultados electorales y cuál ha sido el voto por eh, barrios, hemos conocido que allí. En el barrio del Corazón de Jesús es donde más ha bajado el voto a Compromís, partido propulsor de los carriles bici. Concretamente en esa zona el voto ha bajado más de un 7% a compromiso desde 2019 a las elecciones del pasado domingo. El PSOE también ha bajado en ese distrito, pero menos de un 1%. Y el partido que más ha subido ha sido el PP, con un aumento del 14% de los votos, seguido de Vox con un aumento del 4%. Con todo ello, en la calle hemos preguntado si el cambio del voto viene motivado por la creación de carriles bici y la eliminación de aparcamiento. Sí, sí, ha sido por culpa de eso. Yo, de hecho, me caí en uno de esos piratas, me caí yo, tuve cara de la larga. Y estuve 15 días con dolor de rodillas, sí, sí. Puede ser que sea eso, sí. No creo que tenga que ver una cosa con otra, no. El carril bici, antes o después, tenemos que hacernos el ánimo de que... ...hay que darle prioridad a las bicicletas... ...entonces... ...a unos les gustará más y a otros les gustará menos... ...pero el que se haya hecho... ...yo pienso que está bien hecho. Yo creo que sí, ha sido la consecuencia de eso... ...porque... ...el anterior alcalde... En mi, ...en mi modesta opinión... ...pues ha hecho cosas bien... ...y cosas pues no tan bien... ...entonces... uno de los motivos puede ser... ...como tú bien dices, el carril bici... Eso hoy... ...entre otras cosas... ...por ejemplo ahí en la... ...en la jesutina se monta cada mañana... ...que yo lo he visto con mis propios ojos... Un, un cacao de miedo, un atasco entre que lo, lo, lo, los padres llevan a los chiquitos al, al colegio y tal, está fatal. Luego también ahí, como dijo otro día Pablo Ruz, que yo lo confirmo con él lo mismo, ahí en el escorchador también y en Perajoz Premier, en esos tres sitios, pues está muy mal. No digo que, que el alcalde haya hecho cosas buenas, las habrá hecho, pero en resumidas cuentas yo creo que podría haberlo mejorado y pensar mejor las cosas antes de decidir a efectuarlas. Pues ese cambio en la forma de votar de los ilicitanos ha supuesto que a partir del 17 de junio elche tenga un gobierno liderado por el Partido Popular y Vox. Ayer la candidata de Vox, Aurora Rodil, estuvo aquí con nosotros en La Glorieta, donde dejó claro que la intención de su partido es entrar en el gobierno local porque los 12.000 votos de los ilicitanos les han dado ese poder de cambio y así echar a la izquierda Según Rodil, todavía no se han sentado a negociar con el Partido Popular. Será a partir de ese momento cuando se hable de anuncios y concejalías de cada uno. Creo que esas cosas se anuncian después de, de las conversaciones, porque... El pescado no está vendido todavía, entonces no hay, que, no hay que adelantarse a cuestiones que no se han hecho. Hay que ser prudentes. yo creo que estamos en un momento, en estos días de reflexión, por eso nosotros no hemos has, eh, salido a decir las medidas que voy a tomar, porque hay que sentarse. Su objetivo es claro, lo dijo en campaña, bajada de impuestos, reactivar la economía, ayudar a las familias y recortar el gasto público, reduciendo el número de asesores políticos y de políticas de adoctrinamiento. Según Rodil, habrá recortes en subvenciones donde no hay acciones en favor de la gente y sobre el cierre de la Casa de la Dona tendrán que analizar la situación. La cuestión es que eh, tallercitos, eh, cursos, charlitas, todo eso no no hace al bien común, no cambia la realidad de nadie. Ahora, todo lo que sea para el vulnerable, para eh, los eh, colectivos de enfermedades específicas, nuestras fiestas tradicionales, por supuesto, nuestra tradición, que siempre defenderemos uh -huh. a muerte, por supuesto, pero cosas superfluas, cada uno se tiene que pagar su propia fiesta. En Teleelche Radio marca elecciones locales.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 Pues PLD Space aplazó el primer vuelo experimental de su cohete Miura 1... ...por las ráfagas de viento en altura, ayer lo seguimos en directo aquí. El día de ayer iba a ser histórico para la empresa ilicitana... ...fue muy largo para sus más de 100 trabajadores y para sus responsables... ...tras 11 años de trabajo invertido en esta misión fallida... ...hubo nervios y tensión desde las cinco y media de la madrugada... ...en la base militar del Arenosillo, en Huelva... ...en el canal de YouTube, a las ocho menos cuarto... ...comenzaron a presentar su proyecto y a recalcar el hito... ...que iba a suponer este vuelo del primer cohete privado europeo... ...para Elche, España y Europa... ...a las ocho en punto, cuando parecía que se había superado... ...el primer problema... ...que había demorado la misión... ...un comportamiento dijeron... ...anómalo del oxígeno líquido... ...llegó otro... ...el meteorológico... ...que canceló definitivamente el vuelo... ...casi 10.000 personas estaban siguiendo en directo esta misión... ...que de momento no tiene una nueva fecha de lanzamiento... ...ya que... ...lo dijeron en el vídeo promocional... ...hay que buscar el día preciso... ...porque... Sigue siendo complicadísimo a día de hoy enviar un cohete al espacio. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y seguimos con más asuntos. El presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Londo, Vicente Sanzano deja su cargo. Asegura que por motivos personales y que se lo comunicó ya en su día a la consellera Isaura Navarro. A pesar de ser un cargo por tiempo indefinido, consideró prudente esperar al final de esta legislatura para hacer efectiva su dimisión. Afirma que lo ha hecho público coincidiendo con la clausura de una magnífica exposición de Lola López sobre el humedal. Agradecido la colaboración de los miembros de la Junta Rectora y advierte que continuará como presidente en funciones hasta que se produzca su relevo. Y seguimos en El Hondo porque la Consellería de Economía Sostenible ha iniciado un programa de ayudas públicas para electrificar las embarcaciones que navegan por los Parques Naturales Valencianos. Esto supone que se van a electrificar las barcas del Parque Natural del El Hondo, Con ese dinero se podrán cambiar los motores de combustión por eléctricos, con el fin de reducir la contaminación en estos entornos naturales de gran diversidad ecológica. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y Volén Palmeral presenta hoy por la tarde su proyecto de paisaje sobre la red verde y azul de Elche... ...un proyecto elaborado a partir de la propuesta que el colectivo presentó... ...a los presupuestos participativos del gobierno valenciano... ...y que tras el apoyo de los valencianos comienza ahora su fase de exposición pública y alegaciones... ...la idea de esta red, verde por el Palmeral y las sendas y azul por las acequias y el río surgió de este colectivo para llevar a cabo una integración paisajística y humana entre esos elementos, la población y las zonas naturales, para beneficio de las personas y del medio ambiente, y todo con el objetivo de cumplir la Agenda 2030 y potenciar los valores paisajísticos y culturales de nuestro palmeral. ...y abrimos la crónica de sucesos para contarles... ...que la Policía Nacional detuvo al presunto autor... ...de un apuñalamiento ocurrido... ...este pasado martes en la carretera del Saladar... ...en Urbanova... ...a las 8 de la tarde se alertaba al CICU... ...de que había una persona herida en dicha vía... ...se movilizó una unidad del SAMU... ...y un soporte vital... ...que atendieron al hombre en el mismo lugar... ...la víctima de 68 años estaba en estado grave... ...y perdía abundante sangre en la zona de la clavícula... ...fue trasladado al Hospital General de Alicante... ...donde fue quirúrgicamente intervenido de urgencia... ...y se encuentra en la UCI con pronóstico reservado... ...el autor de los hechos fue detenido... ...e identificaron el arma blanca... ...tiene 42 años... ...y ayer estaba a la espera de pasar a disposición judicial... También les contamos que la policía local detuvo a un hombre de 47 años por venta de droga al menudeo en la calle Ramón Vicente Serrano. El sospechoso intentó huir a pie de los agentes sin éxito. Entre sus pertenencias llevaba una bandolera con gramos de cocaína, hachís y marihuana, así como 447 euros fraccionados en monedas y billetes de pequeño valor y un listado con información de precios y nombre de las drogas, por lo que fue arrestado y trasladado a las dependencias policiales. ...y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados... ...mantuvo una reunión con el juez decano del Che, ...José Luis Caséis... ...para tratar los temas de interés... ...de los profesionales de la abogacía... ...están preocupados porque... ...no disponen de wifi en el Palacio de Justicia... ...quieren más espacio para la sede colegial... ...y más órganos judiciales... ...también... ...un protocolo de actuación en el servicio de... ...que prestan los abogados cuando están de guardia... ...en los juzgados... ...la huelga... Eh, mostraron su preocupación por la huelga de los funcionarios y la necesidad de mejora en el trato a los profesionales de la abogacía o la mejora en la puntualidad de los señalamientos. Informativos en Tele Radio Marca.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 ...cuatro minutos para llegar a las ocho y media... ...y ya tenemos a nuestro compañero Paco Gómez... ...muy buenos días Paco... ...Hola Ros, buenos días... ...bien pues ayer fue un día para soñar... ...y la verdad es que sí que se ha cumplido un sueño... ...porque el título de subcampeonas... ...para las guerreras de Joaquín Rocamora... ...no está nada mal para el deporte ilicitano... ...hombre si no lo, nos lo hubieran <risa> dicho a principio de temporada... ...lo hubiéramos firmado todos... ...lo que pasa que una vez que llegas a la final... La verdad es que el perdedor se queda con un amargor tremendo, ¿no? Es el, es el peor puesto posible, el segundo, pero en perspectiva nos daremos cuenta de la enorme trascendencia que va a tener este subcampeonato, el haberse plantado en la final, el haber eliminado en semifinales al campeonísimo de uh -huh. los últimos años, Vera Vera. Y ayer la verdad es que, bueno, era todo o nada, era una finalísima eh, en la que al final, bueno, pues el equipo de Costa del Sol Málaga se impuso. Yo creo que el, el factor campo, a mí siempre eh, tengo la sensación de que influye y mucho y no es casualidad de que el Elche ganase aquí y perdiese los dos partidos allí. Es cierto que perdió por la mayor diferencia de los tres partidos, 30-26 por cuatro goles. Pero yo creo que la gran diferencia ayer en dos escuadras que están igualadísimas estuvo en la internacional eh, de mano, la portera mmm, Merche-Castellanos, que estuvo, bueno, a su nivel, es portera internacional, es la mejor portera de España y ayer evitó la mitad de los ataques de las ilicitanas, los paró de manera impresionante. Yo creo que si el cuadro andaluz no tuviera esa portera seguramente estaríamos hablando de otra cosa, pero la tiene. Y bueno, eh, un orgullo tremendo el haber uh -huh. llegado hasta donde han llegado. Es un ejemplo y un espejo para eh, el deporte ilicitano, y para la cantera que se fija en ellas, eh, para las futuras guerreras. Y bueno, solo hay que estar orgulloso porque eh, han conseguido el corazón de toda la ciudad, de que estén uh -huh. pendientes de ella de ellas y han hecho un temporadón el brillo hubiera sido el broche de oro ese título de liga, mm. no ha podido ser pero bueno, a la próxima Bueno, pues el sueño <coughs> se fue más hacia el sur en Málaga sí. soñaron con las campeonas y en Sevilla también, ¿eh? sí, vaya sí. que racha tiene Sevilla, L se queda con la agencia estatal eh, española para aeroespacial mm. y ahora se queda con el título de la liga de la, de la liga Europa, -Liga. Europa lo del Europea. Sevilla es espectacular Porque ha jugado siete finales de Europa League y ha ganado las siete. Es increíble. <risa> Tres de ellas desde el punto de penalti. No, hay no, que fue de infarto hay, lo de que tener, hay que tener mucha suerte. De todas formas, yo me alegro mucho doblemente. Primero por el Sevilla, equipo español, que lo mereció. Y segundo por el fútbol rácano de los equipos de Mourinho. Ahora en la Roma, otras veces en el Inter, otras en el Madrid. Uh -huh. eh, que busquen los penaltis, la Roma contra el Sevilla. Eh, ...que solo busque los penaltis... Eh, ...perdiendo tiempo, tirándose al suelo... ...o sea, les valía los penaltis... ...bueno, luego al final... Eh, ...yo creo que la justicia deportiva eh, se impuso... ...y el que más lo buscó fue el Sevilla... ...y al final se llevó la suerte de los penaltis... ...porque los penaltis es una lotería... ...y al final... ...bueno, pues estuvo más acertado, más frío el Sevilla... ...y nos alegramos mucho por el título del Sevilla. Bueno, pues esto ocurría por la noche, por la mañana... ...vosotros eh, teníais al secretario técnico del Elche Club de Fútbol... ...no sabemos ya muy bien si es secretario técnico... Ah, bueno, ahora que deporti es director deportivo... ...yo diría que es la cabeza visible de la dirección deportiva... ...porque ahora hay dos cabezas visibles en la uh -huh. dirección deportiva... ...que son Sergio Mantegón, que es el que eh, sobre todo es, es eso... ...es el que más da la cara... Eh, Mauro Ovo, lo que acaba de llegar, y luego está eh, Barragán, digamos que está un peldaño por debajo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría que es la, la cara visible de la dirección deportiva. Supongo que aprovechasteis, estaba con Pedro no. Vigas, aprovechasteis para preguntar por las renovaciones, porque hay jugadores como Josan, lo has dicho en uh -huh. la crónica, que parece que no, no le gustan las condiciones que le han puesto para su renovación, su continuidad en el che Club de Fútbol. Ayer lo anunciábamos eh, cuando le preguntábamos a... A Sergio Mantecón decía que le han hecho una oferta de renovación a Josan y que ya está en manos de su representante y hablábamos con Josan y Josan decía que está muy lejos de renovar. Porque entiende que no le valoran, es uno de los sueldos más bajos, viene de la época de Segunda División B. Eh, y hay otros equipos como el Zaragoza, de Fran Escriba y David Generello, que apuestan firmemente por él, le ofrecen el doble de años de contrato y además las cantidades económicas son muy superiores. Por tanto, si el Elche quiere a Josan tendrá que valorarlo, tendrán que ceder las dos partes, pero ahora mismo Josan está lejos del Elche, Gumbau más lejos todavía, no va a aceptar la oferta de renovación porque tiene ofertas de primera división y bueno eh, a esto Mantecón apelaba de que tienen 16 jugadores con contrato en vigor incluyendo a Mourad y a José Salinas que han estado eh, cedidos esta temporada Mourad en el Burgos y Salinas en el Mirandés es decir eh, han sido titulares y se han fogueado mucho y muy bien en segunda división y el Elche ahora va a jugar en segunda decía que cuentan con ellos y que tienen 16 jugadores con contrato en vigor y que esa va a ser la base Eh, que quieren mantener y la que les puede dar el éxito la próxima temporada, lógicamente con fichajes. Le preguntábamos por algún caso más. En teca decía que también le han ofrecido la sí. renovación pero que ya dependerá del Rayo Vallecano, del nuevo entrenador que venga, si cuenta o no cuenta con él. Ese yeah. va a ser un asunto que se va a dilatar más en el tiempo. y e Incluso le preguntamos por nombres propios como el de Gonzalo Verdú, uh -huh. que junto a Josan es el único superviviente de la etapa de segunda división B y decía que se le va a tratar de manera preferencial por eh, lo que ha sido, por lo que es en el vestuario, por el rendimiento que ha dado. Es decir, eh, que es una manera quizás de estudiar en profundidad si en segunda división Gonzalo Verdú todavía podría ser podría dar un rendimiento acorde, ¿no? además del cariño que se le tiene. Bueno, son cuestiones yeah. que ayer hablábamos con el... Eh, yeah. Consejo Mantecón. Consejo Mantecón, <risas> cabeza visible de la dirección deportiva, yeah. sin un cargo definido. Eh, lógicamente, en la presentación del acuerdo que ya se hizo oficial la semana pasada de la renovación de Pedro Vigas, que es un poco el, el abanderado de esas renovaciones, pronto, rápido y porque... Mm. Él dijo que es muy feliz en el che, que el proyecto que le han presentado es un proyecto de ascender a primera y eso le ha convencido. Y bueno, eso es lo que tiene que terminar de convencer a los que tienen contrato mm. y a lo mejor quieren mirar a otros sitios, o a los que no tienen contrato y se les ha ofrecido la renovación. Eso quiere también decir que si son 16 los jugadores clave, el grueso, mm. hay que fichar el claro. resto. Eh, Porque, son muchos. No, habrá que fichar una media de 8. Claro. Y además de los 16 no está confirmado al 100% que van a ya todos a seguir porque puede llegar una oferta de algún jugador que tiene contrato en vigor. Pues de estamos hablando de la mitad, una renovación de la mitad del, de los jugadores. Sí, a ver, si tú tienes una plantilla máximo de 25 fichas, normalmente los entrenadores siempre quieren para empezar la liga por lo menos 23, o sea que hayan dos por puesto, si son 11 más 11, 22. Uh -huh. Pues echa las cuentas, si tienes 16, se te puede ir uno o dos, te van a quedar 14. Hasta 23 vas a fichar 9. O sea, entre 8 y 10 son los fichajes que va a tener que realizar el Elche. Y bueno, ¿y habrá jugadores que también por eh, negocio querrán eh, ponerlos a la venta, el Elche? Bueno, si es... A ver, ahí se equivocaría el Elche. Si el Elche pone a la venta, se equivoca por dos motivos. Primero, porque si quieres hacer un equipo ganador que luche por el ascenso, tienes que quedarte con los mejores. Y segundo, si los pones a la venta, devalúas tu producto. Que el que lo quiera, que venga y lo pague. Y haga la y oferta. paga su cláusula de rescisión, claro. pero tú no tienes que airear que quieres vender. Primero, si quiere vender, se equivoca. No digo que quiera hacerlo. No, no dijo nada Sergio Mantico. No, no, en no, no en al contrario, dijo que cuentan con los 16 yeah. y que esa va a ser la base. Y esa es la estrategia. Y si alguien quiere a Lucar Arbollea, a Edgar Badía, a Tete Morente, a Mascarello, a Pere Milla, por decirte los más llamativos, mm -hmm. pues que pase por caja y pague sus cláusulas de rescisión. Pues esperemos que nadie pase por caja. Eso es lo que esperamos, <risa> que se queden todos. Que sea un equipo sólido y que nos haga soñar en la próxima temporada. Ojalá, ojalá. Porque desde el tiempo la vuela semana. y es agosto cuando empezarán. Sí, se van de vacaciones el domingo, nada más terminada el partido. Vuelven el lunes 3 de julio. Para hacer la pretemporada, ya una pretemporada temprana, porque este año la Liga va a empezar el fin de semana de las fiestas, el 14-15. Sí, sí, sí el, ese fin de semana empieza ya la Liga, además Segunda División tiene cuatro jornadas más, son 42 partidos, no 38, uh -huh. eh, con lo que… Y bueno, tendremos fiesta del. Elche. Bueno, eso ya lo veremos en julio. De, sí, sí, el Festa delche este año tiene que haberlo y yo supongo si la Liga acaba, pues será para el fin de semana anterior, para el sábado anterior de ese, de ese arranque de Liga, que será claro. para el 8 o el 9 aproximadamente. Pues Paco, hablaremos mañana. mañana bueno, hablaremos. pero tú hablarás eh, en el Chen en punta a la 1 y 20 y en los boletines informativos sí. con tu crónica deportiva. Ahí estaremos, claro que sí. Gracias. A ti, Nosotros continuamos, si lo hacemos, con la crónica de José Antonio González, con la crónica del partido de ayer de las guerreras, la final de la Liga de Balonmano Femenina Española. Un partido que retransmitió Teleelche en directo con conexiones desde el centro de congresos, donde el Ayuntamiento instaló una gran pantalla gigante para que los seguidores de este club, de Latic Go, pudieran estar pendientes del partido de ayer en Málaga. Muy buenos días, José Antonio. Cuéntanos qué ocurrió Muy buenos días, Ross. Pues se escapó el sueño. El Aticou Club Balonmano Elche no pudo poner el broche de oro a una temporada de matrícula de honor. El equipo ilicitano perdió anoche por 30-26 en Málaga ante el Costa del Sol en la final de la Liga guerreras Ciberdrola. Teleelche ofreció el choque en directo. El conjunto franjiverde cayó en el tercer y último encuentro de la serie. Las de Joaquín Rocamora se lo dejaron todo sobre la pista, pero se toparon con una inspirada merche castellanos... ...en la portería local... ...tras el 15-16 del primer tiempo... ...las andaluces resolvieron el duelo... ...y se convirtieron en las nuevas campeonas de liga... ...tras el partido habló en Teledeporte... ...la capitana Franji Verde María Flores... ...creo que tenemos que estar muy contentas... ...por haber llegado hasta aquí... ...creo que hemos sido... ...justas llegadoras aquí... ...de llegar hasta la final... ...y bueno, tenemos que celebrarlo igual... ...a pesar de no haber conseguido... ...llevarnos la victoria... ...creo que debemos estar contentas a pesar de todo... Sí, la verdad que yo creo que de cara a la afición hemos logrado en los últimos años llenar el pabellón como todo lo que puede ser y yo creo que, que se ha visto reflejado en los últimos partidos en casa, hemos tenido… Muchísima afición. Así las cosas, el Elche firma su segundo subcampeonato en la división de honor femenina. Las guerreras de Rocamora son el orgullo de la ciudad y han hecho historia en una temporada de matrícula de honor. El club sigue sumando éxitos en este ciclo dorado. El senior femenino del Club Balonmano Elche es todo un ejemplo para los niños y niñas de la ciudad que tienen a las jugadoras como referentes y que sueñan con convertirse en ellas el día de mañana. El equipo ha creado un sentimiento de pertenencia y la conexión entre gran y jugadoras cada vez es mayor ayer en el centro de congreso se instaló una pantalla gigante y acudieron un centenar de personas a presenciar el partido este subcampeonato de liga aunque ahora puede parecer poco por el dolor que supone perder una final tan igualada se valorará con el paso de los días gracias a la Ticou Balomano Elche por hacernos disfrutar hasta luego El tiempo en Elche Radio Marca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 Molvan día. El aire frío en altura sigue garantizando una relativa inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, ha rondado los 17 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche el mercurio ha bajado hasta los 15 grados. La predicción del tiempo para este tramo final de la semana, en un momento. Dicen que en Elche...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 que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Con el aire frío en altura, para hoy por la mañana, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad. Por la tarde crecerán nubes de tormenta en el interior de la provincia. Allí van a descargar precipitaciones localmente intensas que a nosotros en principio no nos afectarán. Sí que tendremos nubosidad en aumento a partir de las horas centrales del día. Viento en calma a primeras horas, después activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 25 grados mañana viernes continuará con nosotros el aire frío en altura nos dejará un mayor aporte de nubosidad cielos nubosos sobre todo a partir de media mañana por la tarde incluso se podría escapar alguna gota viento flojo de componente marítima eh, temperaturas máximas que rondarán los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados el sábado continuaremos viendo algo de nubosidad eh, con apertura de grandes claros, incluso se podría escapar alguna gota durante las horas centrales del día, viento flojo de componente marítima, eh, temperaturas máximas en torno a los 25 grados. El domingo ambiente mucho más soleado, no esperamos precipitaciones, las temperaturas incluso podrían alcanzar los 26 grados.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 101.4 Teleelch Radio Marca. Un minuto para las 9 menos cuarto, es momento de saber cómo se circula por las calles de la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí saludamos a Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas? Bueno, estamos en la hora punta de entrada a los centros escolares como cada mañana y ya comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación de ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. Eh, tráfico muy denso en el puente de Canalejas y Puente de la Virgen y también en el puente del, del, de la Quinalitad. Tráfico lento en la calle Juan Carlos I y avenida Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor eh, e intenso en los accesos a la rotonda de la calle Magranet y retenciones importantes en la calle Teulada en sentido Alicante. Circulación muy densa en la avenida Almanza con retenciones en los accesos a la rotonda con la ronda oeste. Y recordad que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares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 101.4 Teleelch Radio Marca Este sábado Elche elige a sus reinas y damas para las fiestas patronales Sigue en directo desde la rotonda del Parque Municipal la Gala de Elección de Reinas Este sábado desde las 10 menos cuarto en directo en Teleelch Espacio patrocinado por Vega Fibra Pistinelia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 ...101.4, Tele-Elche, Radio Marca. Después de conocer el estado del tráfico en Elche... ...a esta hora, cuando faltan minutos para la entrada... ...a los colegios e institutos de la ciudad... ...vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy en portada el diario El País nos trae a Yolanda Díaz rodeada de periodistas ayer a su llegada a la presentación de un libro en Madrid y titulan Sánchez equipara a la derecha española con el trampismo. El presidente llama a sus parlamentarios a parar la ola reaccionaria. Feijó propone dejar en mínimos el impuesto sobre patrimonio y Díaz bajo la presión cruzada de Podemos y de Compromís y Más País. Así presentan el panorama político tras las elecciones... ...y la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio. También nos habla que el Partido Popular y Vox... ...vetan a los expertos críticos en el debate de la ley de Doñana. El Parlamento andaluz bloquea a los científicos vinculados al parque. En cuanto a la información internacional... ...la OTAN se resiste a dar a Kiev garantías de seguridad... ...y también recogen al igual el país... ...al igual que el resto de portadas... ...lo conseguido ayer por el Sevilla... ...ha conquistado la séptima el equipo andaluz... ...derrota a la Roma en los penaltis... ...y logra otra liga europea... ...se proclamó campeón... ...ABC en su portada la dedica a un Pedro Sánchez... El, ...junto a Cristina Narbona y María Jesús Montero... Ayer en el Congreso de los Diputados, eh, en su comparecencia que realizó ante los suyos, ante los diputados y senadores socialistas y en la editorial de ABC dicen, analizan esa intervención de Sánchez y aseguran que ya es Podemos. El presidente se entregó ayer a un código discursivo que rompe con los moldes institucionales propios de un partido de gobierno en una democracia liberal. Su gestualidad, palabras y estrategia resultan ya indistinguibles, nos dice ABC, de Pablo Iglesias. Y entrecomían algunas de sus frases, de sus declaraciones en la intervención realizada ante los suyos. Como que hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme, sus maestros lanzaron una turba contra el Capitolio, quieren derogar el sanchismo, veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar, ...desde la posición de dominio en las grandes empresas... ...en los grandes medios de comunicación... ...se va a desatar una campaña... ...pero, son algunas de las frases... ...que el diario ABC, entre comillas, ...en su portada de hoy... ...en la intervención de Pedro Sánchez... ...¿y qué dice el mundo?... ...pues que Sánchez radicaliza el PSOE... ...ante el desierto que deja Podemos... ...rompe el ticket que formó con Díaz... ...y se lanza a por sus electores entre comillas cuenta igual el voto de una cajera que el de un poderoso y carga contra los medios a los que acusa de desatar una campaña de insultos también entre comillas las declaraciones de otegui hemos sostenido el gobierno durante cuatro años la gente no es boba en cuanto a la información internacional El Mundo dice que los ataques a Moscú y el reclutamiento pasan factura a Putin. Los reveses en el frente y los drones de Kiev agitan el debate de si conviene seguir con la guerra. Pocos rusos la apoyan realmente. También nos cuentan que el Partido Popular busca en Extremadura el primer pacto con Vox fijando sus líneas rojas y que hay una fuerte oposición vecinal a la tecnología de las renovables en Garriguella, Gerona, la cuna de la eólica en España y que Hacienda exprime a los contribuyentes. Nos cuenta El Mundo que ha recaudado ya un 11% más solo con el IRPF y nos vamos a la razón la razón en portada en cuanto al tema de pedro sánchez dice que huelga de manos caídas en el psoe para la campaña del 23 j en las sedes culpan a sánchez y reducirán la movilización a la militancia y el voto postal no quieren mítines con un candidato al que en su partido quieren crucificar También nos dice que Feijóo promete rebajar el IRPF y eliminar el impuesto de patrimonio. Que hay guerra, o Tegui pnv por el poder en el País Vasco, donde Bildu carga contra el PSOE, y que el PP intentará gobernar en Extremadura sin contar con el apoyo de Vox también nos cuenta la razón que hay un paro en la inspección de trabajo siguen entre comillas mintiendo huelga indefinida desde el día 26 contra la gestión de Díaz y Montero los sindicatos de la inspección de trabajo y seguridad social han confirmado que mantendrán sus acciones de protesta contra los incumplimientos y las mentiras dicen del gobierno sobre el refuerzo de este organismo pese al adelanto de las elecciones En cuanto a lo que está pasando con Rusia y Ucrania, dice eh, la razón que Rusia sale en defensa de su aliada Serbia en la crisis de Kosovo. Una protesta concluye en nuevos enfrentamientos con la policía kosovar. Además, nos cuenta que el nombramiento exprés de Dolores Delgado subleva al Consejo Fiscal. Siete vocales instan a aplazar la designación hasta después de las elecciones generales. Y también que el pasado año hubo un 8,3% más de víctimas de violencia de género. Son los titulares en portada de algunos de los diarios nacionales de este jueves 1 de junio. La Glorieta, con Rosemary Alonso.